Primero quería eh, traerles el saludo de un compañero que también tuvo mucho que ver con todo esto. Eh, me acuerdo cuando lo conocí, era no podía creer, creo que tenía 26 años y se había juntado con Emilio para para explicarme a mí de qué se trataba la economía popular. Así que les traigo el saludo de Juancito Graboi, que... que está en el Vaticano. Porque tenía un viaje al Vaticano antes de que nosotros pusiéramos esta fecha. Y bueno, me preguntó y le dije, está bien, anda, anda al Vaticano. Bueno, eh, ayer fue, ayer y antes de ayer, la gesta del 19 y 20 de diciembre. Quiero recordar al compañero Pocho Leprati, Y a todos los muertos de esa gesta heroica de nuestro pueblo. El pocho muerto y resucitado hoy acá con nosotros. Por supuesto que hay sectores hay sectores muy poderosos de adentro y de afuera que están decididos a robarnos la historia, a que no nos acordemos cuando otros compañeros, antes que nosotros, dieron su vida por la causa del pueblo y por lo que escuché de todos los compañeros y compañeras que me antecedieron en el uso de la palabra a nosotros no nos van a robar la historia, porque la estamos construyendo todos los días en este país. Porque acá pelearon los anarquistas, los socialistas, los comunistas, los peronistas, pelearon todos y todas, y no nos pudieron robar la historia. ¡Que viva los últimos 70 años! ¡Que viva Perón! ¡Y que viva Vita! Para nosotros, los últimos 70 años y la etapa más feliz de nuestra historia, modestamente cuando gobernó Perón y Eva Perón, han sido una bendición. Y por eso nos la quieren robar, y por eso quieren robar la historia de Evo Morales, la historia de ese pueblo glorioso ese compañero que gobernó 14 años y le dio dignidad a su pueblo. Nosotros desde acá le decimos al pueblo de Bolivia que no están solos, que no los vamos a abandonar, que estamos peleando al lado de ellos y que vamos a construir la victoria. ¡Evo va a volver a Bolivia! compañeras y compañeros, hermanas y hermanos. Yo por supuesto que hoy estoy muy feliz y veo una felicidad inmensa en todos ustedes. Pero quiero recordar cuando empezamos cuando empezamos a pelear después que ganó este gobierno, al poco tiempo metieron en cana Milagro Salas, y nosotros, muchos de nosotros tuvimos 15 días en la Plaza de Mayo para que Milagro pudiera salir y todavía está presa. Quiero pedir por la libertad de Milagro Salas y todos los presos por pelear. me quiero olvidar de compañero Luis Delía que eran mis héroes en los 90 junto con Juan Carlos Alderete que está acá presente y que también está preso y que también tiene que salir. Nosotros tuvimos una estrategia que fue construir el mayor nivel de unidad posible para darle pelea a las políticas que sabíamos que iban a venir de parte del gobierno de Macri. Y construimos una unidad que se expresó muy claramente, todos se deben acordar, un 7 de agosto de 2016, donde vinimos desde San Cayetano a la Plaza de Mayo, movilizados reivindicando la historia de lucha del movimiento obrero organizado contra la dictadura, a Saúl Ubaldini, a la movilización popular de ese tiempo, reivindicamos la religiosidad popular de nuestro pueblo, llenamos una plaza y a partir de ahí fue otra historia, ahí nació la UTEP que se está coronando hoy, ese es nuestro nacimiento. A partir de ahí, no sé si ustedes se acuerdan, yo me acuerdo bien, el 22 de agosto se unificó la CGT en un triunvirato, uno de los triunviros está acá, Juan Carlos Smith, aplauso para Juan Carlos. Con Juan Carlos tuvimos muchas muchos debates, e inclusive, modestamente, tenemos una película juntos que se llama Mujica, un compromiso con su pueblo, o algo así, que es linda, yo se la recomiendo. Hay muchos actores que están acá que también están en la película. Con Juan Carlos discutimos mucho este problema político que tiene que ver, yo no sé si puedo ser muy claro, pero sí, tiene mucho que ver desde dónde miramos la realidad en la Argentina. Él pertenece a un sindicato donde sus compañeros ganan un muy buen salario, todos manejan barcos, y ganan muy, un muy buen salario. Y se juntó con nosotros que nosotros denominamos los últimos de la fila. Y juntos empezamos a discutir él en la CGT y nosotros entre todos los movimientos populares que teníamos que incorporarnos en un proceso a la CGT. ¿Por qué tenemos que incorporarnos? ¿Por qué decimos que en un proceso tenemos que incorporarnos a la CGT? porque somos parte de la clase trabajadora y la clase trabajadora tiene una nueva configuración y en esa configuración están los trabajadores y trabajadoras de la economía popular y esos somos nosotros. Pueden seguir aplaudiendo, Gracias. Para nosotros es fundamental el ingreso y es fundamental unirnos en una sola central. Y ahí en, en esa única central, porque la CTA también está discutiendo, por lo menos un sector de la CTA está discutiendo su incorporación para que te, seamos todos parte de una misma central. En esa central hay que dar una discusión. ¿Desde dónde miramos la realidad? Nosotros y nosotras hemos decidido mirar la realidad desde la periferia, desde donde están viviendo los pobres, desde nuestros barrios, desde nuestras unidades productivas más humildes, que no producen como las grandes corporaciones. Esa mirada, que es la mirada de los movimientos populares, se tiene que asociar a la mirada de los trabajadores que todavía perciben buenos ingresos y tienen un poder adquisitivo que les permite mandar a sus hijos al colegio, que les permite vivir con dignidad. El camino hacia la dignidad y a los derechos de la UTEP tiene que estar acompañado por el resto de los sindicatos, como estos compañeros que están hoy acá. Roby Baradell, Pablo Flores, Joaquín Moreira. El compañero Luis Cáceres. Estos compañeros que ya me olvido de alguno. Que han dado mucho. Han ofrecido mucho de lo suyo para que nosotros construyamos este momento de unidad. Y en este proceso a mí me parece que es muy importante las definiciones que han hecho los compañeros y las compañeras. Nosotros estamos parados en un lugar y tenemos definiciones gremiales y definiciones políticas. Pero sabemos lo que está pasando en Latinoamérica. Hay un brutal interés por fragmentar la sociedad. Y nosotros, desde la mirada de los más humildes, Estamos permanentemente tirando puentes para discutir el problema de la economía popular y de la integración social, política y económica de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras. Hoy están aquí, que lo nombraron, Tommy Caragosian, un pibe que milita en la juventud de la Unión Industrial Argentina, ese... Esas definiciones, lo pueden aplaudir, ¿eh? no hay ningún problema, es un compañero. Después les digo a quién no tenemos que aplaudir, pero están acá, lo aplaudimos. Esas definiciones que tienen hoy algunos sectores de la Unión Industrial Argentina sobre la economía popular, esas definiciones que tiene hoy este gobierno nacional y popular, sobre la economía popular, que escuchamos a Alberto Fernández hablar de la economía popular en el discurso inaugural. Esas definiciones tienen que ver con que nosotros, además de pelear, además de estar en la calle, además de reivindicar a nuestros muertos, además de rezar y de orar, discutimos con el resto de la sociedad qué país nos merecemos todos y todas. El capitalismo actual no nos puede dar ninguna posibilidad de existencia a los más humildes, pero además está dejando afuera de la producción formal a miles y miles de, peque de pequeñas y medianas industrias e inclusive de grandes industrias que tienen que hacer una alianza estratégica con nosotros y nosotras pero no lo vamos a hacer a las patadas, lo vamos a hacer discutiendo. Y en esa discusión ha tenido mucho que ver la Iglesia Católica Argentina, el Papa, su Santidad el Papa Francisco, y muchos pastores y pastoras evangélicas que están de acuerdo con nuestras definiciones. Entonces tenemos que construir un mayor nivel de unidad para garantizar la paz social, porque los poderosos quieren la guerra, quieren el caos y quieren la confusión en nuestro país. Ya lo hicieron con Bolivia, lo hacen con Chile, con Colombia, lo van a hacer y lo pretenden hacer en todos lados. Nosotros tenemos que garantizar la paz en ese marco de unidad. Y lo vamos a hacer, ¿saben por qué? Porque cuando Empezamos a militar en nuestros propios barrios y nos quedábamos sin laburo. Fuimos capaces de crear nuevas formas de trabajo y de eso vivimos muchos años. Y si somos capaces de salir de ese infierno, ¿cómo no vamos a sacar este país adelante en unidad, con felicidad, con todo el movimiento popular? saliendo a la calle, a decirle que no al Fondo Monetario Internacional, a decirle que sí a todo el pueblo que quiera luchar por sus reivindicaciones. Entonces, compañeras y compañeros, quiero terminar acá. Quiero decirle que estoy muy feliz. Y a veces siento un poquito de culpa, porque es difícil ser feliz en un país donde hay hambre, malnutrición, donde tenemos enormes problemas en los sectores más pobres. Pero qué quieren que les diga, me siento feliz. Y a mí me parece que somos felices porque siempre luchamos. Eso nos da felicidad y no luchamos individualmente para salvarnos cada uno. Luchamos colectivamente, luchamos en comunión, luchamos porque nos gusta que nuestro pueblo sea feliz. Luchamos porque queremos a nuestro país y porque queremos a Latinoamérica y porque queremos la unidad latinoamericana. Muchas gracias compañeros y compañeras pero no se vayan, aplaudan, pero no se vayan. Vamos. Muchas gracias. Después veámoslo, confirmamos lo que pasa. Así es. Unidad de que no le gusta, se jode, se jode. Unidad de los trabajadores. De quien no le gusta, se jode, se jode. Queremos agradecer la presencia en este lanzamiento nacional de la UTEP de los compañeros secretarios generales de Suteba Berazategui, Suteba Quilmes, de David Garuti, coordinador del cuerpo delegado de ATE, del hospital francés nacionalizado en el PAMI. También queremos agradecerle a la cooperativa Juana Vilta, que es la que realizó la gran Wimpala, que estuvo recorriendo recién ahí el campo, a la Mesa Nacional del Encuentro Nacional Popular Latinoamericano, a, Mar, a Omar Giuliano de la FENAT, CTA Autónoma, y damos por finalizado... Ah, bueno, eh, de manera, de para finalizar, gringo, por favor. Le decía que no se vayan porque tenemos que votar. Bueno, muy bien, los que estén de acuerdo con la Constitución de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, tengan a bien levantar la mano y marcar su voto, por favor. Los que estén en contra, ganamos por mayoría la votación, muchas gracias.